Estamos en comunicación telefónica con Paula González, responsable del área justamente de las organizaciones sociales del de Banco de Alimentos, para que nos cuente sobre bueno, de qué se trata esta campaña que han emprendido y el trabajo que hacen desde el Banco de Alimentos. ¿Cómo estás, Paula? Daniel Zambrana te saluda. Buenos días también, Daniel. Daniel, mucho gusto. Sí, efectivamente, desde el Banco de Alimentos estamos con una propuesta de sumar nuevas organizaciones a nuestra red que están necesitando alimentos. Este, el Banco de Alimentos ya tiene 15 años de existencia y la labor del Banco de Alimentos es、eh, rescatar alimentos y productos que se pueden consumir, que estén en condiciones de ser este, utilizados para dar de comer. Y nosotros ser el vínculo entre estos alimentos y la población con necesidades de, de alimentación mejor y con alimentos de mejor calidad. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las organizaciones para poder recibir justamente la colaboración desde el Banco de Alimentos? Las organizaciones tienen que dar de comer en el lugar un mínimo de tres veces por semana.、Uh -huh. Organizaciones sin fines de lucro y brindar algún servicio a la comunidad, como pueden ser comedores, merenderos, hogares de chicos t o s centros comunitarios, clubes, a s n t o s de fomento, etc. ¿Han recibido、eh, mayor demanda en estos、eh, primeros meses del 2016? Hemos r e c i b i d o mayor demanda, este, el, la verdad que creció un poco la demanda y d e s、pues, p u é s estamos pudiendo dar respuesta a eso. y e n e s t e lugar es la idea de seguir colaborando, construyendo con la población con, con necesidad. ¿Qué tipo de, de alimentos son los que、eh, bueno, se acercan desde el Banco de Alimentos? Colaboran con, para quienes están escuchando, aquí en, las, en la región hay muchísimos comedores, merenderos, organizaciones que tienen espacios para chicos, donde además、eh, de recibir actividades culturales o deportivas, reciben la merienda, el desayuno o el almuerzo.、Eh, bueno, ¿Qué Bueno, o tipo de alimentos son los que、eh, se facilitan desde el Banco de Alimentos? Lo que habitualmente tenemos, y digo habitualmente, porque son siempre la idea es el rescate. Lo que quiere decir que varía los alimentos que podemos llegar a, a tener.、Uh -huh. Lo que actualmente tenemos son no perecederos, solemos tener fideos, solemos tener este,、eh, tomate s enlatados.、Eh, últimamente estamos teniendo con bastante frecuencia también algunos productos lácteos, que ya son productos reciclados, como por、pues、ser yogures o postres, y、uh、t -huh. tipo de cosas. Pero nuestro fuerte suele ser los no perecederos.、Uh -huh. ¿Cómo se contactan,、eh, Paula, con el Banco de Alimentos? Si están interesados en formar parte del banco, nos mandan un mail a esta dirección de correo que es organizaciones.org.org.ar y ahí les podemos mandar la ficha para inscribirse y comentarle los datos que son necesarios para, para enviarnos la información y nosotros luego hacemos la visita a cada uno de los lugares que. Estarían interesados en formar parte del banco. ¿Hay algún plazo que han emprendido para esta campaña o puede ser durante todo el año? Mira, la idea es extenderla durante todo el año,、uh -huh. ya, así que no hay ningún apuro, digamos, no hay urgencia,、uh -huh. pero para, para hasta fines de noviembre, porque dicen que suele ser un mes medio complicado como cierre de año,、uh -huh. pero la convocatoria está abierta hasta fin de este año. Bien, bueno, Paola, te agradecemos mucho estos minutos y vamos a mantener este dato para que puedan aprovechar muchísimas organizaciones aquí en la región. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este, ayudarnos a difundirle s esta, esta idea. Un abrazo, hasta luego.